Las Primeras veces son increíbles. La ilusión ante lo nuevo hace que ese momento sea especial. Nos emocionamos cuando descubrimos la lluvia, el primer día que montamos en bici y ese torpe primer beso de verano. No te apetece sentirlo de nuevo. Conduce un Toyota Yaris Hybrid y redescubre la sensación de la primera vez. Prueba la gama Toyota Yaris desde 9.550 euros gracias a Paper Drive. t siempre mejor. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Tudela en el Polígono Industrial La Barrena. Junto a Supermercados Día. La actualidad de Navarra y la Ribera contada desde Tudela con Paul Carcabilla Aguirre. Y la actualidad de Navarra nos l l e v a. Radio Tuela nos lleva a la sección El Escaparate. En esta ocasión nos acercamos al concesionario Toyota, donde, como hemos podido escuchar el anuncio promocional, pues bueno, tienen ofertas muy interesantes y además ajustadas para todos los bolsillos. Bienvenido a la programación local de Radio Tuela, don Ángel Jarauta. ¿Qué nos puede contar de estas propuestas que está explicando? Hola, pues buenos días.、Eh... Contaros pues, que, que estamos ubicados en el polígono de la b a r r e t a aquí junto a los cines o junto al supermercado Día. que Llevamos ahí en una instalación muy joven, muy nueva, pues no llegamos ni a tres años. Y que ahí está todo el personal, todo el personal el que, que es la fuerza de la empresa, eh, eh, preparada y dispuesta para, para echar una mano en lo que podamos, n o de cara a lo que es la asesoría, venta y, y asesoría técnica. De posventa de, de vehículo Toyota. Cuando hablamos de Toyota, hablamos de una garantía y hablamos también de, de unas propuestas ¿no? que tenéis muy concretas para la ciudadanía. ¿Qué, qué ejemplos podríamos dar? Bueno, tenemos propuestas eh, eh, muy puntuales en determinados casos, como la que acabamos de realizar ahora en la feria de muestra de Tarazona,、eh, que durante la, el fin de semana de muestra pues, ha habido. Unos precios que nosotros denominamos de feria y que todo aquel que ha pasado por la feria y, y se ha acercado a nuestro stand, pues ha visto cómo los precios de, de esos vehículos、pues、han bajado en precio considerablemente. Y luego están las ofertas que son un poquito más longevas en cuanto a que suelen ser de mes a mes,、eh, 30 días naturales y, y que habitualmente. Eh, son las que mueven todo lo que es el, el tráfico y la venta de, de exposición de Toyota.、Uh -huh, okay. Por lo tanto, estaríamos hablando de dos posibles propuestas: la de la Feria de Tarazona, que fue este pasado fin de semana. Que, sí, que acaba,、sí, acaba de prescribir ahora mismo,、eh, esta noche, y, bueno, y a partir de, de hoy estamos eh, pues, eh, gestionando un poquito todas nuestras visitas de este fin de semana. Lo hablamos el concesionario Toyota en Tuela. Las primeras veces son increíbles.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 t Esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Tudela en el Polígono Industrial La Barrena. Junto a Supermercados Día. Era la propuesta de ese Toyota Yaris que nos decía, entendemos que será la propuesta del mes de mayo. Ese, efectivamente, es la propuesta del mes de mayo. Mañana, pues、eh, casualmente estaremos en Madrid, mañana y pasado mañana, pero, pero, escuchando y viendo. La nueva propuesta para este mes de mayo y todo relacionado con el nuevo Yaris. Un,、eh, ¿Unos vehículos、eh, que, que podremos destacar? ¿Alguna bueno, curiosidad、eh, que quieras decir que te está llamando la atención? Estamos hablando de Toyota y Toyota es sinónimo de vehículo híbrido y, y es sinónimo de vehículo de vanguardia y, sobre todo, sinónimo de, de eficiencia y de, y de respeto al medio ambiente. Entonces, a partir de ahí, Toyota es la marca pionera. Llevamos veintitantos años ya. Como tal,、eh, vendiendo, fabricando en todo el mundo vehículos híbridos. En su día éramos locos,、eh, hoy ya parece que todas las marcas despiertan el interés por este sistema de, de, de vehículos, n o y bueno, eh, eh, casi son 10 millones los vehículos híbridos que hayan dado vueltas por el mundo. o que ha habido durante estos 20 años y a partir de aquí ya lo que, lo, que, lo que hay que hacer es mejorar, mejorar lo que tenemos mientras que el resto de marcas afortunadamente pues vienen por detrás、eh, están empezando ahora La Unión Europea ha puesto veto ya al motor diésel, ya tiene fecha de caducidad y bueno, eh, eh, tenemos que aprovechar de esa ventaja que llevamos de estos 20 años recorridos hacia atrás. Son las palabras de don Ángel Jarauta que está con nosotros explicándonos todas las、eh, ventajas y bondades que tiene el concesionario Toyota: horario de apertura, qué... teléfonos, información. Bueno, lo de siempre, el horario de apertura es fácil desde las 9 de la mañana de lunes a viernes y desde las 10 el sábado. Y el horario de cierre es el difícil: ¿eh? el, el horario de Cierre siempre para un comercial el que, el que hay en el momento. Una vez es la una, es lo que pone en la puerta, otra s v e c es es la una y media, otra s vez es las dos y cuarto.、Eh. La tarde es exactamente igual, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho, nueve, nueve y media, diez, diez y cuarto, diez y media, depende. Y, y por, por finalizar,、eh, cuando hablamos de seguridad en el vehículo, cuando hablamos de características, algo que Sin lugar a dudas, lo, lo habéis destacado mucho n o desde Toyota y el servicio que estáis dando a la ribera de Navarra. Tenemos que destacar varias cosas. La primera es que hemos hecho, han e hecho, m o s h dado un paso muy importante la marca para establecerse en la zona.、Eh, ha hecho una inversión fuerte, muy fuerte. Ha sido, Yo creo que esta vez sí que va en serio. Hay una instalación completamente nueva, como he dicho antes,、eh, no, no hacemos ni el tercer año todavía. De ese tercer año, yo llevo escasamente un año y medio en la marca. Y el personal o, o lo que es el peso humano de, de la instalación es conocidísima de aquí, de la zona, vamos, del mundo del motor. Eh, eh, no hay nadie que entre por la puerta y no nos conozca a todos o a casi a todos de, de, de los trabajadores que estamos aquí en Japo Auto. Y por destacaros, s p u e destacar sobre todo lo que es el, la seguridad. En nuestros vehículos y destacar lo que es la eficiencia energética. Este mundo tan, tan confuso actual, que, que, que, que las restricciones de tráfico están a la orden del día en capitales como Madrid por el tema de la contaminación. Pues afortunadamente Toyota, en estos 20 años que comentaba antes, que tiene de rodadura en el tema híbrido, pues es una de las marcas que a todos sus clientes se les permite atravesar Madrid de punta a punta sin ningún tipo, sin ningún tipo de restricción. Hay que destacarlo, y así lo ha hecho Don Ángel j a l a u t o hoy con nosotros en este. Escaparate en el que hemos podido hablar de Toyota, como ya lo han escuchado. Muchas gracias por h a b e r s e acercado hasta los micrófonos de Radio Tudela Radio. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias a, a Radio Tudela por facilitarnos esta, esta posibilidad.